No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. I heard you on my wireless back in 52 Lying, awake, intense and t -t tuning in on you If I was young it didn't stop you coming through They took the credit for your second symphony Rewritten by machine on new technology And now I understand the supernova scene Y principia Tierra de Barrenaus, porque cal estar Barrenaus para que debe estar Aragonés. Una vegada más llegas en Tupan a 101.waitoza, da FM Zaragozana, a bodas en voz, y aunque te enterarás de las cosas que en veras te importan. Recordamos que Tierra de Barrenaus y la versión radiofónica do blog lo mismo nombre, y que leamos 10 años dando mal en Aragonés. a escuchar este programa todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Top en la 101.8 de FM Zaragozana que puedes seguir o blog o programa de radio en Facebook, en Twitter, en Instagram en Youtube, en Flickr y en Evox, aunque puedes tomar todos los podcast ante Dios y dale también a o botón de donar para hacer posible este programa Y recuerda que si es falta de cuñaos, has de escutar y leer Tierra de Barrenaus. We tornó a estar soleta y completa, que diría Lide Sans, en un estudio. Para hacer un programa, una travegada, pues de todo musical. En aprestando este programa zaguero de la temporada pasada, Rubén Davillo, Pixé, Pesetor y Barrenao, Messi, habíamos de entregar cada uno una canta que fuese una versión. El Le Silne una, me costó a Sabelo. porque a las que principia y me vinieron tal esmo una patacada sin las que va runtando una miqueta decidí que todo hizo replega de datos que va que va trogado del Rapiconte pues efece un programa bueno Teneva un Fascal de, de, de canciones que, candidatas ¿no? para pa estar de versiones y que te os presento pues, pues eso pues una parte chiqueta de todo ese esa replega que fácil de versiones de, de música de, de bandas que versionan homenachean, plagian a otras bandas y que espero que te os faiga gollo. creo que me habré dejado muitas, muitas y muitas y yo cuento que tendré para pa un otro programa pero eso ya vendrá más en tal sin más estrolicadera, principiamos con el escatarres y bola a mí Es, eh, y está una colla de vida muy tobreu. Van a ser en 2010 y dende a la vez ha publicado tres discos, Cansons 2011, Postals y Big Bang. Se facieron bien famosos gracias a Jennifer, que las hemos sintiendo de fondo, una canta que charra del amor entre un independentista catalán y una choni de Castelldefels. A primer formación y el núcleo de acoya eran nomás tres personas y después se fue adiviendo ching. Todos los discos suyos se pueden conseguir en el rete de Valdes franco, muy bien. Es que todo un ejemplo de todo lo que se puede conseguir con una buena campaña virtual y que ha sabido hacer servir los retes como muy poca chen. Y también una colla que se ha compromiso políticamente haciendo parte de, de muchos vídeos y de muchas iniciativas independentistas y en desfensado catalán. Ha recibido premios abrozuecos en reconocimiento do suyo treballo e este noviembre se retiran se son retirando con unha chira de de siete nueis en siete salas míticas de Cataluña. a a entradas se acotoloron poquets dillas. Mani menos, cun esteron en Zaragoza, tasamen no hacen cuantana de personas, los villimos en la sala Z. Atracholla que nos perdemos gracias a la catalanofobia do país. Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de l'apatú. Jo que sóc un gran entès de la cobla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als alials de TV3 i als matins d'en Conill. En ese primer disco, en ese CanSons 2011, se incluía O volan mi", Me que hemos sentido fa, fa un momento versionando Flying Free, los creadores de original de ese Flying Free estuvieron DJ Escudero y DJ Ruvoi y se publicó en el disco Ponte volumen 4 Este es un tema feito para la música, para la mítica discoteca Ponte que abrió las suyas puertas en 1991 cerca de Sanceloni y que hue en cara contiene abierta los años 90 estaron los que vivieron a ser y se me por todo la música máquina que plegó a influenciar a mismo a collas bien rockeras que introducieron sonidos electrónicos. Ponhaeri, igual como muchas otras discotecas, estirón, las que se encargaron de la popularización de esos sonidos. En Aragón tenemos a nuestra versión pro que sí con la colisión de Mudéjar. envueltas y en Caragué, muitas no podíamos aguantar esa música. Más ni menos imposible escapar, recosiro y cantas que tapar de la vez no bailar yo ni apuntadas con una pistola o apretamos a blincar malas que principian a sonar. Yo caso sin duda diste este Flying Free. Cuanto y con eso me quedo con la versión de Escatarres. En la curiosidad había muchas versiones de Flying Free, a poca letra da canta principia con un desde 1992 había un club que lleven de historia, siete años de después en 1999, encarada mal, Ponaeri. Otra versión, llamada Catalonia Edition, dice en este mismo trozo, desde 1714 había un país que lleven de historia, 300 años de después, encarada mal, Cataluña. Y con estos sonidos electrónicos no íbamos no a salir tanto de, de la electrónica y pasamos a la siguiente versión, a una otra versión, en este caso la modelo de Aviador drone. Aviador Draw y sus obreros especializados más conocidos simplemente como Aviador Draw principian a tañer en Madrid alrededor de 1979 a suya música y más que influenciada por acoya de música electrónica que lle esta que suena de fondo y que lle Kraftwerk. El creador Drop principió en la suya carrera en un guaricho ocupado de Madrid, en que compartían en local con Chen como de Deluxe u Zombies. En otro valor firme de garra discográfica, en 1982 creyeron la primera compañía de música independiente del Estado español, Discos Radiactivos Organizados, U Drop. En esa compañía editaron Chen como Sinstrotal, parálisis permanente, una chapop. En 1993 esté marcada por Warner. All letras y música son firmes reflexo de su suya pasión por la ciencia ficción, charlando al Soben de temas como futuros apocalípticos, robots o viajes espaciales. En los suyos conciertos aventaban panfletos todo público con las suyas proclamas, que también gozaban de acompañar a los discos en forma de libreto. Preguntó por qué quedaba la idea original de Acoya, Servando Carballar, un dos componentes originales decía en 2004 que hay de ella ya misma, a, a capacidad revolucionaria de ciencia y e a tecnología y e a música pop. Cada vegada que sale esta carrera ou sobre o enchegas el ordenador y e es fende un acto político. Nosotros queremos el futuro de una manera y e este no viene tatu pasivamente. Has de estar todos los días construyéndolo y e talmente impuesto el futuro no es exactamente como tú lo pretendías, pero en la misma luita de todos los días y a razón de ser. Suyos directos iban acompañados de una escenografía robótica y futurista. Mesmos miembros de Amanda tenían sobrenombres como Biobacane, Placa Tumblr, Syncrotón, Multiplexor, Cyberjet y en cara que a suyas letras no siempre se entendieron bien, como Amitic y Somarda, Nuclear sí, se declaraban antifascistas y anarquistas, lo que se puede ver en toda la suya discografía. Raffberg nació de Düsseldorf en 1970. Se puede decir, sin miedo equivocarse, que lo cambiaron todo en la música electrónica. Las innovaciones que trajeron inspiraron a las generaciones y fue en Karachupe en la cultura popular. Acoya tenía una estética muy cuidada. Siempre con chambra abutonada y calagorga, os pels perfectamente pentinos y engóminos, probando de parecer robots, mesmo con los suyos movimientos. En 1991 visitaron Zaragoza actuando en el Teatro Fleta y no tornaron en 2006 en el Monegros Indoor Festival. Acoya cantaban en alemán, ya lo hemos sentido en la versión de antes, pero gozaba de hacer traducción de las suyas cantas al inglés, la que somos entiendo ahora, consiguiendo a Sinas triunfar en áreas anglófonas o simplemente germanófonas, porque manda hostia que unos alemán se hagan de traducir las letras al inglés para triunfar. No sé si Ramstein aprendió, o tal vez en un momento político y cultural, de un otro. A suya versión, sí que la fan no más en alemán, encara cara que desgraciadamente no una de las cantas que gocen de sonar en el suyo repertorio en directo. Ramstein, igual como había dado, eh, fació suya esta de model, das model, y, y fació esta versión pro que sí, eh, muy, muy diferente de sonido de Kraftwerk y muy, muy sonido Ramstein. Con Rammstein, das Model dos días. Von Millionen Augen angeguckt Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft Ich muss sie wieder sehen, ich glaub sie hat's geschafft Yo soy dos que siempre acredito que la música hay para vivirla, y eso se fa entiendo a las collas en directo. Los discos son muy to bien, pero que sí, pero cal que vinaiga para que podamos llevarnos las música con nosotras, pero ya es raro que consigan transmitir todo lo que todo lo que lle una banda, ¿no? Y eso lleve bien claro en collas como Dada. Esta colla, principió a actuar ya a ofendose del con oiser sobre todo en unos pilas aunque organizaron un cabaret en la plaza San Pedro en de Zaragoza. Mientras, cual que es noéis podremos podíamos disfrutar con las actuaciones de Juan Virgen, Daniel Rabaná, que Diego Peña, Ateloneros van Jaime Ocaña y muchos más, siempre con afín feita por Dada con la suya versión de fiesta científica que ye muy muy gran y que tantos blincos nos ha feito ver. Opre lo metébanos a las espectadoras, que impues un discurso preguntándose cuánto vale la música, decidíbanos qué cantidad el portail. No, no. Y el doctor comienza a respetar, hay que empezar por uno mismo, chaval. Hoy te a hacer el amor, a mí, sí, sí, sí, sí, sí hacia ti, hacia ti. Cuento que esa filosofía les fue bien, pues China-Chana fueron frente más conciertos y grabando suyo primer disco. En un primer momento suyo repertorio en directo ya era formado más que más por versiones. De Criden, Sinistro Total, Nancy Sinatra y muchas mans han pasado por las suyas mans y garganchos. Del doctor Amor. a las a poco, y van ficando cantas propias, así a traducciones, adaptación sobre chinas de todo. Y en cada que no andéis a defer versiones en directo, cada vegada lle más la parte que lleve 100% suya. pero talmen lo más significativo de Dada y que no ye no más una colla de rock, sino un cabaret. En las sabía de esa actuación se barracha de todo, a humor o mesmo a poesía, siempre de una traza divertida de vez que reivindicativa. O suyo compromiso les ha llevado también a actuar en firmes conciertos por diferentes causas sociales y culturales. Cosología. diariamente se aplicará tantas veces como sea necesario. Instrucciones para la correcta administración del preparado Hazlo como te practica, pero ¿qué tal comenzar con unos besitos? Una que ropa tu nuca te voy a hacer el amor O una mano que recorre tu piel Hoy te voy a hacer el amor Y las cinturas que bailan juntas, las bocas se deben corcer Hoy te voy a hacer el amor Tu oro y risa, tu amor y tu sexo que se agita, que baila, que grita Hoy te voy a hacer el amor Sé de piel, se de sexo, se de vida, se de bien Y una de las versiones que facieron, ye, la que viene continuo, que ye, déjame en paz, versión de la mítica canta Hit the Road Jack, que fació, que, composo, que escribió o mítico, mitiquísimo Ray Charles. Déjame volar, déjame en paz y no vuelvas nunca más, no más, no más Déjame en paz y no vuelvas nunca más, ¿sabes qué? Déjame en paz y no vuelvas nunca más, no más, no más Déjame en paz y no vuelvas nunca más Si no quiero vienes y si quiero vas, luego siempre me dejo engatusar No más, me ahogan tus mentiras, déjame escapar, déjame en y no vuelvas nunca más. Say oh Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more, hey do Jack, and don't you come back no more. Muchas vegadas importa igual el estilo de música que faigas siempre que la faigas bien. Las buenas cantas son buenas independientemente de repalmaran que las metal encargado de turno de Fnac. Asenas lo entiende moitada chen que fa versión, si podemos ir encadenando collas de muy diferentes estilos a través de la música y las cantas que tienen en común. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause understood. You ain't got no money, you just ain't no Well, I guess if you say so. Los prepos un viaje que va a principiar con punk, va a acabar con folk. Y va a pasar por toda Mena de Estilos. What you say? Y se Che, principia con una colla muy desconocida, como comando G. y esta su, esta versión que hicieron que se titula Parasielosis que acabamos de sentir para silosis como decía de comando G con K y con J esta colla y huyera porque no sé si cara continúan existiendo compuesta por Chen eh, habitante de, de lugar ocupado de Sieso, versión en autosuficiencia de parálisis permanente, que somos entiendo, la original ahora, adaptándola a un mensaje que elevaban de vida de fuera capitalismo con el autoconsumo, con ocupación rural, etc. ¿Sí? Parálisis permanente y una de esas collas que tenieron una vida muy corta pero que influenciaron de todo y que convido a toda la chen que no los conozca a a que sientan las suyas cantas y, y que conozcan una miqueta de esta colla Y en cara que tenía bella influencia de punk como comando G y era más ni menos una colla más cercana al logorrón gótico. La suya vida, como he dicho, este curta en morir de un accidente de tráfico, suyo líder, Eduardo Benavente, poco después de principiar a sonar. Grabaron 24 temas, no más, pero facieron una historia en la música en castellano en un momento aunque que no viva Guaire Escosa. Antimástice dice autosuficiencia, Parálisis Permanente también, también fació versiones. Una de ellas, un gran, dos grands como Ye Iggy Pop. Asinas sonaba, ahora quiero ser tu perro. no contentos con versionar a De Stutz, parálisis permanente apuntaba bien alto, y versionó a otro dos grandes de la historia de la música, David Bowie. A suya versión de Héroes nos pegó a muitas, mismo antes que no la original. Lleva a Willer Anchenio y bella cosa ya indiscutible, toda una carrera musical, aunque no diso de innovar y que remató con elegancia, mesmo para morirse. O Duque Blanco marcó muchas generaciones de músicas. En súa carrera, además de medio siglo, había de Willer como muchas versionaron las suyas cantas. Probablemente se podría hacer un disco entero con versiones de Starman o de Heroes. Entre esas fans del autor de Seaggy sí Stardust, se trova una, una paisana no que el camaral confiesa suya devoción por Bowie porque llegue clara a suya música pero por si quedase bella duda nos regalaron una interpretación de héroes poco conocida por el público en general pero muy, muy, muy grande sonado en mi entorno me dice que no estomagaba a Eva Amaral porque le parecía bambosa No la conozco personalmente pero cuento que se me equivoca de todo. Amaral no hicieron las carreras taragozanas y muchas ta recordamos haber visto anunciados conciertos suyos en Ocrapula o en Arrebato No tantas de Averiú Ahora nos lo arrepentimos, eh like Recuerdo también como tañeron en la plaza España una freda tarde de invierno de esas tan zaragozanas en un dos primers los con rock que se feban pa' San Valer y como Juan Aguirre este presente en el primer festival Buenachén en Desfensa de Castamesa. Todo esto cuando ya lo petaban. musicalmente Amaral, igual como Bowie, ha ido reventándose desde de, de, unos primeros discos que pareceban cuasi de cantautora y caustagués con un estilo bien pincho y característico, con perricas chufletes y los conciertos de Amaral ahora mismo son todo un show que aconsejo no perdese si se tiene la oportunidad. Amaral se le ha versionado en otras Gracias a los podcast de ciencia Los Tres Chanchitos que la aquí recomiendo descubrí a la cantaire griega Elefteria Arbanitaki a música que no oye en inglés goza de tener pros problemas para brincar as mudas do suyo territorio lingüístico así es que cuando descubro una cholla como esta me fue bien contento La letra ye cambiada de todo, pero regular que todas conoceré a melodía de esta versión de El Universo Sobre mí en griego Πιλά μου λε να φτιάξω όλα, φεύγω από τα αγαπώ. Δώσ' μου φωνεί, να σου το πω. Δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω την αγαπώ και κρύβω μέσω αστείο. Δώσ' μου φωνεί, δώσ' μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω. Μαζί σου αφήνω την αγαπώ και κρύβω μέσω αστείο. Δώσ' φωνή να σου το πω Δώσ' μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω Μαζί σου αφήνω και αγαπώ Κρυβόμαι στο αντίο, δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή. Να μην γυρίσω, να σκετώ Μαζί σου αφήνω και αγαπώ. Και κρυβόμαι στο αντίο, φεύγω τώρα από τη συνύχια. Φεύγω και για μένα, ζω στα μύθια. Φεύγω απ' όσα αγαπώ. Y como buenas músicas, Amaralbe vende muchas fans y tiene pocos prejuicios. Una de esas fans y sopa de cabra, de que hicieron esta versión de su canta más famosa. es baeixen camins que hem de sols camins vora les estrelles camins que ara no hi són vam deixar El cor em s'espa el món. Per les parets de l'amor, sobre la pell. Erem dos ocells de foc, semblant tempestes. Ara som dos fills del sol, en aquest desert. Massa tard per tornar a començar, buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous, Caminos que voren las estrellas, caminos que ya son nombres. Este país de baturras, cantar en catalán y un entrepuz a la hora de sonar en las emisoras. Cuento que se amará, se le ocurre ese fer en directo esta canta en pilas, se le varía firmes chiflios o cazurramen local. Oraldo, cuento que ni sabe la existencia de esta canta. Mani menos, para que en la diversidad lingüística, como lo que lleve, una riqueza cultural, este camins de toda una estrena que nos faudó Zaragozano. En aquel desert Mai no mai no es más tornar a comenzar Sopa de cabra por esa discriminación lingüística Son poco conocidos en el mundo no catalonófono Estuvieron activos entre 1986 y 2001 Y hacen una chiqueta tornada a todos los escenarios Entre 2011 y 2015 En 2006 se publicó un disco homenaje En aquella incluida la cantada Amaral junto a atrás de chen como Sidoní, Gensaspi, Ojos de Brujo o Bumburín Estuvieron pioneros de rock en catalán junto a otras formaciones como el Pets o Sau. esa referencia que he feito antes a David Bowie que haré aquí, una de las cantas favoritas y que tantos vídeos me ha feito protagonizar a segundas que horas la maitinada la desgracia mía Tino Casal, Payolle, me, mella mena del David Bowie en castellano fació muchas cosas, la más famosa este Eloís, que sentremos el agora ahora y que encara que muy tache no lo sabe también lleve una versión así nas que como la de Tino nos la conocemos de punta a coda, te os convido a descubrir la original de Barry Ryan She knows I'm there, and heaven knows I hope she goes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 love to care But she's not there And when I find you I'd be so kind You'd want to say I know 对。 a que tí no casal llera bella mina de David y e que comparte muchas cosas o glam rock llere de dar pero también a súa innovación en os sonidos a súa vanguarda en os súos respectivos países y estar proof bolifacíticos Murió joven con no más 41 años, en un accidente de auto. Debago de dejarnos cinco discos, pero más también se dedicó a la pintura, a la escultura y a producir collas como Bus, o financiar citas, cintas como Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. A suya estética, en cara que recordaba a otras músicas de momento, No dejaba de tener un, pro, un toque pro personal y que crebaba con la monotonía de un estado que acababa de salir de la monocromía franquista. Pero en mi opinión, una de las cosas que la loñaban más la movida madrileña ya era acudiado que tenían a suyas composiciones en un momento en que se vendeba muita cosa a borrera de todo. Suya Zaguer actuación, Televisión, estió también para hacer una versión, llamada No Fuimos Héroes, de O Grandismo, Don't You Want Me, de The Human League, en AETB 2. Barry Ryan, el autor de Eloís, llegó así un one hit wonder. Tenía el éxito en los años 60 y plegó a petarlo en 1968 con Eloís. Pero como tantos otros, había dejado parda suya tierra Inglaterra, para triunfar en Alemania. encara que de una traza pro discreta. O mozo ya le va retirado más de una década. Y como he dicho en Empecipiar lo programa, este se me ocurrió cuando había de trigar una versión para saber programa la segunda temporada. Sabía que 5446, el disco Brigadista de Fermín Muguruza, era una versión, pero lo que no sabía era de aquí. pero en 2016 podemos estar de todo ignorancia sin es que una guayada de impues una guayada internet de impues me trobé con Toots and the Metals pura historia 2K y con la suya música me trobé también con que 5446 no era la primer canta que Muguruza versionaba de Toots and the Metals me teme que cuando ya llegara con Cortatu fue hacer una versión de estos grandes músicos que vez más que yo de historia 2K Que no calga ya saben de qué canta Charro Y no, este Sarri Sarri que ya sonando es de saber que hay una versión. Y una versión de Toots and the Metals de Chati Chati Y si te os pasa como yo, que con va mucho más el Sarri Sarri que Chati Chati de Toots and the Metals, pues aquí vamos con Ishe para que lo conozcas y para que lo baile. Thank you. Y Sarri y la versión de este chati chati, charrada follida, la garchola de dos presos etarras, Sarri y Piti, que a adentro de un saltavoces durante un concierto de Imanol. A Piti tornaron a pillarle y salió en el año 2000 en libertad. Sarri continúa a y ha publicado el libro desde el exilio, habiendo grabado el premio para su obra en Euskera. Esta reina chúa, que sin indira y chocura, le pongo a soca. Esta copa y chico, a reggae y lo gote, me encantamos chico. una riva, esta ñocico, cantas en una riva. Esta ñocico, esta ñocico, esta ñocico. Corarrilla, corarrilla, hey, corarrilla, corarrilla. ¡Uh! Cortatu estiró la primera banda de Fermín Muguruza, que la formó junto con el suyo Germán y Diego. Funcionó entre 1984 y 1985 y nos dejó temas tan populares como Sarri Sarri, Merda de Ciudad, Suba arte u Jimmy Jazz. Oslo Banta vieron a ser y crecer a la segunda banda de Muguruza Nego Gorriac sempre inquieto e sempre fendo evolucionar a solla música Nego grabou moitos temazos e como a toda la chen que fa buenos temas musicals estiron versionados en este caso por los aragoneses Mayacan ¡Va me ver! ¡Va a ver! Aragonés y Euskera, dos luengas que sin ocho hermanas sí que a lo menos vecinas, tornaban a darse la mano musicalmente, como también pasaba a Breumen en Obrigadistac de Muguruza, o más amplamente en otras collas como Curalla. Así nas que, bueno, cuento que está toda la chen que, que siente tierra de Barrenaos la conoís pero nunca hay de más nunca hay por demás eh, recordar Gora Ría, la versión de Temayacán. que charlar de mayacán Si ya se algo en ese y ya estás escuchando esto, probablemente sepas más de mayacán que yo. Tenía suerte de conocerlos bien luego, cuando acababan de grabar Luendo Paradiso. En el primer concierto que vi de él, tañeron con Facción y El Corazón del Sapo. Después vinieron conciertos a Trompicuesco y de y Calasoya de Solución, después de la publicación de Mar de Sueños. la trayectoria de Mayakán esteo impresionante, cuatro discos sobre buenos de estudio, chiras por toda la planeta. y firme compromiso con el aragonés, a luenga que farcieron servir en casi todas las suyas cantas. Nos disoron himnos, ta un país y una luenga que en amenista, con urgencia, y animaron a toda una generación a continuar luchando por los nuestros ideales. Probablemente Cortatu o Negu Gorriac son dos de las influencias más claras de Mayacán, pero el regular que tienen de atrás. Si bien una colla mítica y mitificada en Aragón, son más birras. Y no se libraron, pero que no, de que Mayacán les fez una versión, una de las pocas que tienen en castellano y que pega muy tismo con la temática de la despoblación tan a sobren tratada en las letras de Mayacán. Banca ayer Donde los pastores Crearon un país Lejos del valle Y de la capital Donde la cordillera se hace azul Donde la distancia es el monte Y al cielo se le trata De tú a tú Donde los pastores Crearon un país Donde la justicia era un honor Esta es la tierra donde yo nací, no bloquear. Donde un día los hombres marcaron su ley. Hay una cruz en el suelo donde los mas fines aún dan soledad. Donde cada noche enciende un fuego para cenar. Liga su vida y no para los que se han ido. Yo maligo la ciudad porque todos se fueron de aquí. Solo quedábamos Germán y yo, Germán se murió en febrero, ahora solo queda su banda, ahora solo el eco y yo. nosotros a Madrid, así me hablan mis hijos, pero yo me quedo, y aquí he de morir, con las manos llenas y un hombre de rey, marcado por el viento y por el sol, mi vida es parte de esta tierra, y yo perteneco a esa clase de hombres, que un día marcaron su Pocas collas han tanto y con más justicia que más birras. Mauricio Aznar, o suyo líder, continuó con Almagato, regalándonos esos versos. En que de desconocidos, para la mayoría del público aragonés por debajo de los 30 años, más las que ver el Belpoque en la historia musical de Aragón y obligatoria la referencia a más birras. Y como con tantas otras collas aragonesas, Barrunto, que si fuesen estas de vela puesto serían mucho más reconocidas. la justicia era un honor... es la tierra donde yo nací en donde un día los hombres marcaron su ley hay una cruz en el sol son muy tasas voces y los instrumentos porque pasaba música de más birras podría hacerles mismo un disco de versión suyas y hasta ir a eso de ella que regular que Belún ya la tenía, pero por ahora y que yo sepa no se ha feito Porque todos se fueron de aquí, solo quedábamos Germán y yo. Germán se volvió en febrero, ahora solo se oye su ganado. Ahora solo el eco y yo. A afortunadamente sí que recibieron Isiermen H. Yo caso de Isoray. A casualidad quería que bebés músicos se chuntasen para una actuación el 5 de marzo de 1988 y Fatim Fatian aquellos se vinió en una de las collas más famosas y conocidas de Aragón, una de las pocas collas que consiguió que todas las orquestas que pasan por los nuestros lugares y ciudad hagan de conocerse y 15 de agosto, también una de las primeras en hacer servir la aragonesa y hacer orgullo, innovadera también en adivir el folk aragonés y sus instrumentos a otras movidas a otras músicas como rock ska o reggae. Faciotraña, y este ejemplo, pamuitas que plegarían limpues. A Isoray, como a toz, como decía Vanels, les plegó los suyos en Martín y se separaron en un concierto mítico entre los míticos en 2002, dejándonos una mica a Muchas llegan las collas que van compartido escenarios con ellos y muchas las que compartían militancias y muchas otras cosas. Así nas, en 2006, se echó un toro en pafero disco MH Nueva Cocina, aunque participaron collas de muy diferente sensibilidad y sonidos, como Comando Cucaracha, N de no, Taco, La o disco se presentó en otro concierto mítico, también en la sala multiusos, aunque se van despediu, y aunque participaron la mayoría de las collas en en una noi que den noi suplidarenus. És part de esta terra i jo pertenezco a sa raza en muitas coses, i beviron de muitas fons, una d'elles, a música popular. No toda la gens sabe que el tema más famoso de la colla, 15 de agosto, lleva una melodía tradicional clamada El Molinero. La ronda de Gudarasti que da ISO facía una versión con la letra de todo diferente. que está en las afueras tanto y tanto nos da que hablar que las mozas están descontentas y los mozos aún mucho más se asegura que haya el molinero si una moza va a voler la deja en un estado que luego no la puedan creer Va a acabar con este gran problema se buscó una solución y a la entrada del pueblo hemos puesto un cartel de incolmación. No vayas nunca al molino a moler porque te puede coger el molinero y con el trigo que le llevas verás como con el verde. Y dinero. No vayas nunca al molino a morir porque te puedes salir para la harina y con los mozos muy mal andarás y solterona después quedarás. Han querido quitar el molino, cosa que no va a poder ser. el señor alcalde lo ha dicho, ha dicho... ...que hace falta para moler... ...en un bando se culpan las mozas... ...la que, que se atreva a subir... ...y moliendo, moliendo, moliendo retomar... ...dando luego que sentir... ...con el polvo que lleva el camino... El que el sale del molino, todas dicen cuando hay que moler, que polvo nos va a caer. No vayas nunca al molino a moler, porque te puede coger el molinero. Y con el trigo que le llevas verás como con él perderás trigo y dinero. No vayas nunca al morino a moler porque te puede salir para la harina y con los mozos muy mal andarás y solterona después quedarás. Cosas que se usan hacer en las versiones y es simplemente traducir las letras a la traluenga, como hemos visto en Das Model, Flying Free o Heroes. Las versiones en aragonés son de mal trobar. En que no son pocas las músicas que han escrito y cantado en aragonés, las versiones y traducción son radidas. De feito, y en este disco, un dos pocos que, que podemos trobar una traducción al aragonés de una letra en castellano. Si la orquestina Alfavirol de sol aragonés por un día para este disco, Petisme hace lo mismo con el castellano, y se atrevió con un Te debo una canción, incluida en ese disco, Nueva Cocina. Si quemases tus vestidos, color vila y cachemir, si enterrásemos los sueños, si volviéramos al fin. Todos no hablarían ellos con ojos de mercader, donde quisimos amarnos, donde quisimos crecer. Si no hubieras inventado esas ganas de vivir con sonrisas, a esto también, te animar a toda esa chen que va a servir lo castellano, pero que como petisme, pues tenéis esa sensibilidad por la aragones, para que se animen y, y faigan eso, en sea, no más una canta en aragones, pues para pa reafirmar esta luna, no y hacer un poco más más ampla la nuestra cultura y, y lo nuestro mundo. Con, te debo una canción de petisme, continuamos. Suan a Cúcuta y al alba y nos dice que es tarde y llegue. Te debo una canción. sin sol ver tantas horas de sueño vuelte fue esta canción Veras no es que te furtadas por un beso traidor ver que no me lo demandas ver garra garra razón te debo una canción Te debo una canción, te debo una canción, pero tengo una razón. Me perdié que llevo posible otro árbol, pero lo fuerte que planteo. Juntos tanto bar Per que toquemos of cien En San Juan de Plan Per es tardar La injusticia tocho y bo Per que creces sin depunchas O nuestro corazón causa esta en cara ver que en Caracal soñan ver sin harta despertar ver Ferbiller que hay posible otro Aragón ver lo fuerte que plantear bonie el viento y si soray nos marcó a muchas, me impresionónos conociendo hoy fendo nuestro este país amagao que en clase de zaragón la bordeta este un dos referentes inexcusables Dende a suya muerte, de minaches le nabrán feito un ciento, pero en vida podió disfrutarle lo menos duro Estoy en forma de disco, grabado en directo en la nuza. Igual como con Rai, una patacada de collas, más o menos con conocidas, faceron suyas las cantas de José Antonio, dándole ese toque tan suyo. Y participaron Distrito 14, son del Sur, Acoya, Especialistas, Sol Mundo o Enfermos Mentales, entre muchos, muchos otros. ¿Cómo esperas que te quiera? Si esto no da más de sí. ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de verduero. Y como no, y participo también, y que versionó una letra que echará de esta ciudad, de Zaragoza, que tanto quiero, que tanto amo, que tanto odio, que le tengo un cariño ancestral.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 cayéndose por todas las ventanas, vieja tumba, crecida a mis espaldas, ¿a qué ahora abandonas el mundo, para huir con nosotros, hacia la hermosa mar, tan dulce y tan lejana... Ninguna que te observa caminar como si vas por la luna. Esta ciudad Zaragoza siempre se quiere dejar. por sus callejas con la nostalgia del mar para que ahogue la envidia y nos pueda liberar esta amabrastra terrible que crece entre los secanos Este, estos mete tierra barrenados eh. Antes pasábamos de Ramstein a Dada, ahora de Isoray a Pulp. Y llega en la variedad, y le gustó. I'll see what I can do. precisamente con una traducción que echábamos antes llego con nada es que quiero ir ya cerrando este programa que como siempre se nos va de tiempo la original este Common People de Pulp que en Caracas no se usen a fin de que cada dos setenta esté unos noventa cuando en Verás lo Toro en lo pre fenómeno do que se clamó Britpop o así si Blur se manchaban las listas de ventas y feva entraña para otras coñas tan buenísimas como esta en el disco de 1995 Different Class se incluía Common People probablemente las Ella canta más con y que se me van los pies en el estudio, ¿eh? 14 años de impuestos, muitas en cara recordaban y se temazo. Enreels, Manel, una de las joyas que es fa años o, o panorama de música en catalán. Con los suyos tres primeros discos consiguió colocarse entre los discos más vendidos del estado. Primer vegada que lo conseguía Belún cantando en catalán desde los tiempos de Lluís Jack. Los suyos dos primeros discos alportan un sonido muy particular que les le que les le vota fama en buena parte de los territorios de Parla catalana. Y fuera son de peor escuitar, de view como siempre, a la catalanofobia y a lo que hace los de fórmulas. Como buenos músicos, siempre inquietos, en el tercer disco cambiaron de todo lo sonido y pa' forro y Bota en el cuarto tornaron a evolucionar. Manel puede hacer lo que quiera, que lo fera bien. ¿no? los vídeos los también Dos de él se grabaron en directo en Barcelona, L'un con la canta en la que el Bernat se trova y el otro precisamente con Xen Normal la versión en catalán de Common People grabada en un mercado de Barcelona con las clientas fiendose cruces de lo que pasaba. Lo podéis trobar si buscad Common People o Gen Normal y Manel en YouTube y todos lo recomiendo porque hay un vídeo bien divertido y aunque en en más pues se ve toda la genialidad de esta gran colla catalana. Así es que a sentirlo y, bueno, pues opinar. Per Grècia hi havia après que és tan important viatjar. I jo, jo me l'escoltava i deia, sí, sí, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. I vaig dir, caram, en aquest cas, plau. ets-li la cervesa i posis posi'ns el rincar. Li va semblar genial. Va fer un voltant, em van com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb dormen els altres. Estic parlant de ficar-me al llit normal com tu. I assumint, assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Anem a dir, ai gràcia que boig estàs, ets molt divertit. Doncs francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja tu has pensat més això de... Diu com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent no de mal. Dormir amb qui dormen els altres, ficar-te al Busca una feina por formal Puja al metro pels matins Ves al cine alguna nit Però igualment mai entendràs El que es me passen els anys Esperant la solució Que se'n porti tanta por No pots, ja saps, fullar Siguiendo sol, sí. tampoco di que todos divendres El programa ya va acabando y no puede serlo sin una de las que se han convertido en una de las mías cantas favoritas. A disolución la de las collas, a su nos dice con un forado de mal emplir. Los suyos temas ya no los podremos tornar a sentir en directo. Si ya este de Maltruskir ha marchado Brin que poco tiempo después nos dice la cosa sorda, nos dice Popillo, dice Scar Rock Donzainer, que tanto güey nos feva. Pero como no soy de broncear, menos recosiro, me estimo más de mirarme mi a ver si las cosas. yo, Que turnemos que turnemos Las cenizas de Obrín Paz llevan los libros de Xavi y a su Yachira con Feliu Ventura. La cosa sorda nos deja a Josep Nadal de Diputado en las Corso Valencianes y Arnau Jiménez o su guitarrista en su. Pre Precisamente él, que cantaba, la que para Muitas y la mejor canta de el disco de estudio de la cosa sorda, es Barcers. Dos notas de esta canta son pro para que a Muitas se nos devaigan los pies Y pretemos a bailar y a brincar, por desgracia a Beluna hemos tenido poquetas oportunidades de sentirla en directo y la goza ya no la tocará nunca más, pero para eso y para muchas pa otras cosas ya no avanzó, para que continuemos disfrutando de un desbarcer que cambia Pro, pero que conserva toda la resmedad original. para hablarme amor no de la de la cosa sorda nos afecto como decía a muchas pues brincar y bailar bueno a nivel impresionanz nos levanta siempre de las sillas y con este esbarceos de la cosa sorda pues ya Cali rematando te recordamos una vegada más que Yes en Radio Topo en 101.8 FM Zaragozana a voz da sin voz en que te enterarás de las cosas que en veras te importan que has estado escuchando Tierra de Arnauz que es la versión radiofónica de blog del mismo nombre y que llevo 10 años dando mal en aragonés Blog lo puedes leer todos los días, pero es miércoles de seis a ocho tienes una cita en Radio Topo, Pascuitar o solo programa que vean aragonés en esta temporada. Espero que antes con antes pues siga acompañado por Mita Atrechen que también fue el caporal más en aragoneses. Tandymin3 pues seguir el blog y el programa de radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr y en iBooks. ¿Qué quieres escuchar los podcasts anteriores? Pues basta a blog y te los descargas, o también en la plataforma de podcasting iVox, e con V y dos O's. <risa> Tí, en Ivo, e en esa maravillosa plataforma, Antimas también tienes un botón de donar. Que bueno, pues güey era a solo, pero los días que soy acompañado, pues me fago y de sacarles unas viretas aquí a, a las compañeras que vienen. Y Antimas, pues esto también, pues costa poquitas perras, pero bueno, pagarlas, ¿no? Así es que le das a lo botón de donar y a Duyaz a financiar este chique programa en Aragones. A la Y porque vosotros siempre me ha replegado el ánima de speus Nos escuchamos o mes venien y tos de eso con esbarcers Pero no está que ya la cosa sorda, que ya sonando we. Ya sabéis que ha estado todo un programa, dos horas de versiones De toda mena, de toda mena de música, de toda mena de collas Y, y bueno, zo, ¿qué te os voy a decir? Pues si, si el sentido del el programa anterior de Tierra de Barranaos, Yo cuento que ha sonado en casi, casi, casi todos los programas Y que son muy grandes, muy grandes. Y si más fan cosas tan pinchas como esta versión de Sbarcer, que ya, ya era difícil de hacer de, de una, una versión de una canta tan buenísima, y felo lo bien, más pues bueno, pues ¿para qué queremos más? Esperamos que antes con antes traigan o suyo segundo disco, que lo estamos esperando con Anglucia Y eso, con esbarcers Tierra de Barrenaos se despide, dedica lo mes y recuerda que si ya es farta de cuñaos, leye. Yascuita, tierra de Barrenaus Set volte per settimana, me innamoro di te, u per Ray beach comenzó el Zelda mood y aprendí del Mitch la wanty el directo famo. Oh yeah, a la puta de la yegua tenía un trozo de Venus que me chía de la boca cada vuelta que lo vía. A la puta de la yegua tenía un trozo de Venus que me chía de la boca cada vuelta que lo vía. ¿Quieres buscar la alegría? No sé por qué acaba de siempre en el carrer. Y siento una melodía, Ana, que cállame caricia las valses, riba Es existir darme a verte as timas lestraes, de turbulencias, descubrir los poca nobles carencias, cuidar als amics, comen cuiden els jamis, contarnos les miseries en formatge paidi, es tenir la vida als curu loco farquit per viatjar a la llengua a través de la vall que tens entre els pits. Tots per la pàtria del teu cos, arrugues, molles, piguerra, conecs o punts, sigatius i d'acropatges, soldades, poesia, en totes les tenia les entranyes plenes de deixalles i a la punta la llengua tenia un tros de Venus que la boca cada vol el que l'obria quan està buscat l'alegria, no sé per què acabes sempre amb el teu y sento una melodía a la pequeña me acaricia a las barces Juan Isca busca la alegría y siempre que acabes el tren Siempre en el teu carrer. Yeah, calles en tu una melodia. Arrapa el caño del cariç i a les marxelles. Tu anis que ha buscat l'alegria. No sé per què acabes sempre en el teu carrer. Yeah, m'acostellit quan m'al·le el dia. I tu sempre m'arreplegues l'ànima dels meus. Arriba!